Hola, Pablo, buen día. ¿Cómo estás vos? Bien. Me gusto saludarte. Bien. Eh, Julio, eh, ¿nos puede contar a ver cómo cómo viene la obra eh, del Hospital de Alta Complejidad de la provincia? Sí, eh, en la obra eh, lo hemos manifestado y confirmo el avance que tenemos de, de la parte de edilicia en un 98,5%. Uh -huh. Más sumado a los valores que nos dé la medición esta del mes de junio, pero está en, los, en las tareas, tareas finales para concluir el, el edificio en su conjunto. Bien, eh, eso, eh, explíquenos a ver, la obra civil, ¿qué, qué significa para, para la gente que lo entienda? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué incluye? Sí. La, la obra civil, que uh -huh. es una superficie muy amplia, que tiene componentes de... Eh, de, de parte de, de de infraestructura como termomecánica como parte eléctrica este, la parte de, los, de las distintas instalaciones mm. más la parte propiamente de la obra compondría lo que es la obra civil más algunos elementos que ya están incorporados como son equipamientos menores mm. este, que harían al, al, al funcionamiento su conjunto mm. la obra es esa lo que pasa que Cuando hablamos de la obra civil, para que hagamos una comparación, es la casa terminada, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa? Para poder funcionar, la casa tiene que tener los artefactos eléctricos, tiene que tener los artefactos de gas, claro. tiene que tener los elementos para poder estar funcionando. En este caso, es demasiado burda mi comparación, pero para que lo tenga en sí. consideración, acá falta equipamiento que es medicinal, que no es menor. Claro. Equipamiento que este, realmente debe eh, eh, prestar las, eh, o sea, la, las soluciones a toda la actividad que tiene Salud. Claro. Entre ellos, por nombrar algunos, hay un equipo resonador, hay un equipo este, de angiografía, hay equipos de eh, E equipos específicos, no quiero entrar en detalles no, sí, porque tampoco vale. es, sí. es, no es en mi metier. Claro. Pero bueno, la obra está. ¿Qué es lo que nos está faltando? Instalar ese equipamiento. Ese equipamiento, que no es un tema menor, estaba previsto en el contrato de la obra. No nos olvidemos que esta obra se reinició en el año 2017. Mm. Sí. O sea que estamos trabajando ininterrumpidamente hace cinco años. Para que ustedes tengan idea de la magnitud de la obra. ¿Qué, eh, ¿Qué pasa? En ese momento se, se hizo un, un ajuste del contrato por problemas como los que por ahí nos tiene acostumbrados nuestros vaivenes económicos. Uh -huh. Habían todos estos equipos atados a valores de este, moneda extranjera. Eh, en ese momento instalarlos era muy complicado, comprarlos era complicado. Se tomó la decisión de dejarlos fuera del contrato en esa etapa. ¿Qué, qué significa? todo aquel equipamiento que también era parte de la obra, porque la obra en su conjunto era la parte física, la parte civil, pero también el equipamiento para que funcione. Sí. Bueno, se saca de ese contrato y lo que se ha estado realizando y se lleva a cabo es la compra del equipo, que es parte de este proyecto, pero a través de contrataciones por este, distintas normativas legales, como es la Ley 3 de Contabilidad, de parte de la provincia, y también la participación tenemos en este año que estamos transcurriendo de Nación, este, mm. quien está colaborando también en la compra de aquellos equipamientos. Mm. ¿Qué significa? ahora terminada, o casi terminada, los contratos y las licitaciones en marcha para hacer la compra de todo ese equipamiento llevará a que en el transcurso de este año, espero que lo podamos lograr antes del fin de año, esos equipos estén incorporados, comprados, incorporados y puestos en funcionamiento en el hospital. Y ahí sí tendríamos a la obra en su totalidad. Sí. Pero no es menor el trabajo que está hecho, que creo que es eh, el corazón, la sí. parte la parte, la parte parte de, de la de la obra civil. Julio, y con esto, sí. eh, la expectativa que de inauguración, eh, ¿hay una fecha estimativa? Sí. Yo sé que lo, lo, bueno, no. la economía del país no ayuda, pero ¿hay no. una fecha estimativa más o menos? Pretendemos, pretendemos no. estar con el hospital a fin de año, principios del año próximo, este, eh, concluido. Claro. Eh, somos, somos optimistas en esto, pero bueno, bien lo decís vos, hay una situación bastante incierta en cuanto a, a, a las condiciones que tenemos mm. en el país para lo que es este, compra de insumos y demás, mm. y bueno, eso nos, nos llevará a ajustar a algún tiempo más o tiempo menos, pero nuestro objetivo es terminarlo, Para, para fines de este año o principios del año próximo, porque la obra, eh, eh, como vuelvo a decir, teniendo ese equipamiento, poniendo en marcha, la, la obra está terminada. O sea, sí. sería poner en funcionamiento cada uno de los equipos, ponerlos en, este, en régimen, eh, mantenerlos. Eso también lleva un año de Este, garantía que será mientras estén funcionando, a hacernos cargo cada uno en su en su, en su su lugar de, este, de que el, el edificio funcione correctamente. Eh, Julio, ¿y se puede estimar la inversión desde, desde que se puso el primer ladrillo, como se dice, eh, en el hospital que ha hecho el gobierno? sí sí sí sí son unos cuantos o son sea, mucho tiempo que ha pasado sí. han habido modificaciones mm. eh, pero para que tengamos una idea te voy a dar un número eh, aproximado pero que no estamos muy lejos mm. estamos arriba de los nueve mil millones de pesos ah, claro. bueno. o sea que es una inversión es, es una es una inversión muy importante realmente muy muy importante pero el valor es ese 9 mil millones cuando concluyamos que estamos haciendo ya el ajuste final, disculpa, sí. de eh, los precios, eh, vamos a tener el valor cerrado, eh, no nos olvidemos que, bueno, nos, nos han pasado distintas épocas, la, la obra esta tenía un presupuesto original, sí. que por supuesto se va distorsionando con el paso del tiempo, porque también se calcula todas la, las modificaciones de, de, de precios las famosas redeterminaciones de precio que se van haciendo mes a mes y después cuando concluyamos con la obra se hace el cierre final de los números y bueno, ahí ya te podré dar con más precisión, pero hoy no nos equivocamos si hablamos de mil millones... De piso, de claro, piso. Sí, sí. Eh, Julio, le, le aprovecho y lo consulto. Eh, no solo el gobierno provincial está destacando la cantidad de obra pública que hace. Ayer hablábamos con el empresario de la Cámara de la Construcción, eh, Pérez Aviaga, y destacaba eso, la importante cantidad de obra pública eh, que está haciendo, bueno, tanto el gobierno provincial sobre todo y también Nación en la provincia. Eh, bueno, decía que es récord. ¿Es así? Eh, es, es muy importante. Eh... Muy, muy importante. Si es récord, no, no lo sé decirte con precisión, pero sí eh, hay una cantidad de obras que tampoco para mí ha sido este, muy común esto. Nosotros, por ejemplo, en contratos que tenemos en la provincia hoy, actualmente en ejecución, de, de distinta magnitud. ¿eh? Hay obras, como estamos hablando del hospital, como estamos hablando de una obra de placas, como estamos hablando de una obra de una escuela, de una ampliación, son 118 contratos que tenemos hoy hoy en ejecución Y es 118 contratos en ejecución mm. nosotros tenemos ya tenemos proyectos y tramitaciones este, próximas a la apertura de la licitación de 55 obras más mm. y tenemos en proceso en proceso de este, terminar de elaborarla y próxima que pasen a ser licitadas otras, otros 44 Obras, otras 44 obras. Estamos hablando de 217 obras en este momento, que sí, es un número que impacta. Es un número muy impactante y evidentemente, este, bueno, la, la muestra está que ha generado mucha actividad en buena hora en lo que hace la mano de obra, y fundamentalmente en que la provincia está, como siempre lo manifiesta, eh, el Ejecutivo está en... Sobre, sobre la superficie de los 143.000 kilómetros cuadrados que tenemos, 80 comunas, entre comunas y, y, y municipios, está presente en toda la superficie No es menor, 217 obras, que como ustedes saben, hay obras que se inician, otras que están concluyendo, sí. pero hoy te estoy dando el dato preciso de lo que tenemos en ejecución. ¿Y, y de monto, de inversión, de eso? ¿Hay un cálculo también? ¿En, sí, Nosotros teníamos para este presupuesto sí. 31.000 millones de pesos. Esto uh -huh. es lo que tenemos presupuestado cuando se inició el ejercicio 22. Sí. Eh, tengo que ver ha actualizado lo que tenemos en ejecución. 31.000 es lo que tenemos, pero uh -huh. eso evidentemente con una expectativa financiera o de, de, de, de, de incremento que arrancamos con un 30%, hoy habría que evaluar qué es lo que nos queda en este semestre siguiente, uh -huh. eh, cuánto sería después el monto final. También vuelvo a repetir, como esto es un proceso de ejecución, tenemos distintas etapas donde se van haciendo esas erogaciones. Pero el presupuesto, 31 mil millones. Bien. Esa sería la inversión que estuvo prevista para este año y es lo que estamos ejecutando en este momento, que estamos en un 25, 26% de ejecución. Bien. Cambian los números, esto es lo que también quiero decirte. Claro. Esto fue lo presupuestado, Bien. seguramente con la... El, el, el cierre del año con la inflación esos números seguramente van a ser mayores Bien. pero no. sí 217 no. millones cada de, pro, o sea, obras y 31 mil millones originales de De, de, de presupuesto asignado acá. Bien, Julio, aprovecho y le, le consulto la, la última. Eh, se habían caído las licitaciones para la construcción de unas 230 viviendas. Eh, bueno, sé que el gobierno ahí eh, está agilizando los trámites para que el IPAP pueda licitar directamente o, o hacer este un llamado eh, rápido. ¿Cómo viene eso? Bien, bien. Eh, bien, me refiero, bien porque está encaminado. Ah. Si decimos bien que no lo hemos podido eh, concretar, eh, no es bien, por supuesto. Pero quiero, quiero decirle, está próximo a este, ya resolverse cada una de las obras que tenemos en vivienda, de los proyectos y de las, este, de las, de las contrataciones, mm. por lo cual eh, decimos que en los próximos, yo digo, En los próximos meses o el próximo mes tendríamos que tener esos contratos este, ya resueltos. Eh, fue un tema bastante complicado, ha habido sí. una inercia cortada de hace un periodo, ustedes ya saben, los cuatro años anteriores, no se licitó ninguna vivienda, ahora hubieron algunos cambios desde la normativa de Nación y eso ha llevado a un ida y vuelta con la provincia para poder adecuar todas la, las exigencias que tiene Nación para esta concreción de obras. Mm. Eh, bueno, esto eh, evidentemente es poner de vuelta el carro en marcha y, y las obras previstas eh, están están próximas a... Algunas ya están este, en el trámite de adjudicación y otras están en el proceso ya de designación de, de las empresas que van a, a, a llevarlas a cabo. Bien, bien Julio, no sé si quedó algo que quiera contarnos, decirnos, si y no gracias. No, agradecerte a vos que me hayas permitido compartir este ratito y bueno, y espero que lo que te haya aportado sirva un poco para dilucidar la situación. Bien, eh, Julio, muchas gracias, que tenga buen día. A vos también, Pablo, un abrazo muy grande. Adiós, adiós. Sí.